controvertidos y de hecho hay argumentos en un sentido, argumentos en otro, bueno, la verdad es que cada uno luego ya que saque bueno, su conclusiones. Pero conoceremos en el futuro esos documentos secretos, esas informaciones internas sobre la figura de Pio XII, pero lo que se sabe es que en ese momento Pio XII como representante y como máximo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 ...con el nazismo... ...pero va a ser después de la actualidad... ...después de las noticias en Onda Cero... ...que llegan ya mismo... ...después ahí continuamos con Fernando Rueda... ...más material reservado... ...después eh, tiramos con el de la manta... ...también os contamos alguna cosa más... Eh, ...para conocer el personaje oculto de esta noche... ...y tendremos círculo secreto... ...os hablamos de meteoritos... ...de grandes extinciones... ...una, una caída... ...provocó la muerte de todo ser vivo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 existía antes de serlo, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué pensabas sobre este tema? Eh, porque el nazismo no fue consumidor. Yo creo, de un día. efectivamente, yo creo que hay que plantear realmente la postura, eh, la actuación de, de Pío Doce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 Eh, ¿salvo vidas o no salvo vidas? el hecho es que murieron montones de judíos montones de católicos eh, de, es que la historia está llena de estos tibios eh, que provocan que haya mucha negrura en el mundo El eh, no, papa eh, yo, no puede ser tibio yo me quedo con el testimonio de los dos polacos estos, ¿no? ¿no? que iban al papa a decirle eh, denuncie lo que nos están haciendo ¿no? Denúncielo. eh